Segunda Samuel capítulo d i 6 Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿Qué es esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿Dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: He aquí, él se ha quedado en j e r u s a l é n porque ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey señor mío, a l l é yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta b e u r i m y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de j e r a y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole: Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo a b s a l ó n Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas. Acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba, Llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai: Viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usai: ¿Es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usai respondió a Absalón: No, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de a q u e l seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? No es a su hijo. Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel: Dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y a i t o f e l dijo a a b s a l ó n Llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para a b s a l ó n una tienda sobre el terrado, y se llegó a b s a l ó n a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba a i t o f e l en aquellos días, Era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalom.